Sociales de la UNAM es doctor en sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el ámbito en líneas de investigación son comunicación y Sociedad, comunicación y masiva, nuevas tecnologías y sociedad internet. Gracias, buenos días. Le agradezco mucho a las colegas y autoridades de estas centros superiores que se interesen por que eh, yo venga con el grupo de asociación. Le agradezco especialmente a la máxima interesante de la amable invitación y espero que nos conozcan pronto para no tener este volumen. No sé si la presentación. Vamos a hablar acerca de películas. No les voy a decir de que se trata de un cálculo de que si sì es este espacio la eh, en la red de que está en posición, ahora que estoy sí, en el proyecto con algunas consideraciones de de internet que eh, ha venido a constituir lo que yo he llamado la columna vertebral de la sociedad de información. Antes de la digitalización de contenidos, antes de la publicaciones digitales, disponíamos especialmente de medios de comunicación analógicos, los libros, el y la radio y las televisión convencionales, pero la posibilidad de transformar los contenidos impresos, audiovisuales, de cualquier índole, en paquetes de información digital, nos permite muchas cosas. Nos permite pero transportemos esos contenidos de manera muy sencilla. Por ejemplo, las dimensiones de una colección... Ustedes comparan la diferencia que hay y el esfuerzo que hay que hacer para almacenar, para transportar y incluso para reproducir una colección de discos normales en comparación con la flexibilidad, la personalidad, la portabilidad, la y las dimensiones más pequeñas y de la producción y la frecuencia almacenadas por los discos y de la musical Se y darán cuenta de la diferencia que hay entre el mundo analógico y el mundo digital una colección de películas en serie de 300 películas si que tuviéramos pues, un estante de, de dos metros o tres quizás para guardarlas y hay computadoras en las cuales en un aparato de pequeñas dimensiones podemos almacenar la misma colección. más aún ¿no? hoy en día es posible Oh, oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh, porque si es posible descargar de internet descargar de lo que algunos llaman la nube es una eh, entidad insubstancial lo que uno llaman la nube no es más que la colección de servidores conectados a internet a los cuales podemos retratar a través de un eh, enlace de podemos Podemos descargar de eh, estos servidores a ver si los encontramos en internet las películas, la música, los archivos de texto, lo que queramos siempre y cuando nos hayamos eh, colocado de manera accesible para nosotros. La siguiente, por favor. La que sigue. De tal manera que gracias a la digitalización de las comunicaciones, hoy nos encontramos implicados en lo que algunos hemos llamado sociedades de información. Cuando decimos sociedad de información, no queremos decir que todos estemos Por ello, enlazados a esta colección de recursos informáticos, no quiere decir que todos aprovechemos de la misma manera la conexión y la multidiversidad de opciones que tenemos en este nuevo contexto, sino queremos decir que hoy estamos ubicados en un nuevo ambiente que está circunscrito por las comunicaciones digitales. No todo el mundo, como vemos en un momento, ni y todos nosotros aprovechamos igualmente Pero hoy la indicación del mundo analógico y del mundo digital que estamos viendo aquí mismo define nuestras maneras para difundir, consumir, apropiarnos el conocimiento. Ahora mismo estoy conversando con ustedes, aprovechando un micrófono enlazado de manera analógica a unas bocinas ¿está por ahí. Y al mismo tiempo ustedes van a ver una representación que yo preparé los días anteriores en mi computadora, que traje en un pequeño eh, dispositivo de USB, espero me regrese. <risa> <risa> <risa> <risa> y que yo preparé y descargando imágenes de la vez, aprovechando un programa de PowerPoint, aprovechando un entorno digital. Las generaciones nuestras, y nuestras hermanas, en naciones de viejos, como esto que les habla, y de jóvenes, como los ustedes, están viviendo en una implicación entre el mundo digital y el mundo analógico. Y así vamos a vivir las siguientes décadas. Y aquí nos hemos acostumbrado cada vez a tener más recursos digitales, cada vez más a digitalizar lo que serán solamente parte del entorno analógico. Tenemos tanta información, tantos contenidos, tantas ofertas muy desafiantes que reciben algunas de ellas para enlazarnos a internet y otros vehículos eh, eh, de la sociedad de información, que con mucha frecuencia nos desesperamos al no poder consumir todos los contenidos que creemos o consideramos que están disponibles. Estamos en una sociedad en donde la velocidad se ha convertido en un factor imperativo. Muchos restaurantes aquí mismo en los alrededores de esta unidad nos ofrecen comida rápida, fast food, y en muchas ocasiones queremos conectarnos con rapidez a la red, tener un fast access, y a veces tomamos decisiones que son tan rápidas que si no son en fast track. A veces incluso tendemos a sustituir a la reflexión, al pensamiento, hasta el intercambio de comunicación con los amigos. Por recursos conversacionales comunicacionales y en materia de producción de conocimiento que son tan rápidos que no reflexionamos sobre lo que se indican, que no aprovechamos con el tiempo que hace falta las ventajas de una conversación sosegada de una comida preparada con cuidado y que hay que perdón, chambre, saborear eh, sin las prisas que tiene la comida rápida bueno Hay mucha información, hay escasa reflexión y por lo general estamos conectados en un universo de datos tan abundantes que a veces nos sentimos como una ganancia que se nos viene encima. ¿A qué sitio me conecto? ¿Con cuál de mis contactos en Facebook? Eh, ¿Converso? ¿Con cuál de mis muchos amigos? ¿Tengo algún intercambio personal? Este es el Adelante, por no En esta sociedad de información nos enteramos de muchos asuntos, pero pues eso significa que intentamos esos asuntos. A través de la radio, luego y a través de la red, sabemos que, si yo, el que hoy en Washington había 5 grados de, de temperatura, o sabemos que en Guadalajara eh, el tránsito era mucho más expedito. Que estos días. ¿Qué importancia tiene para nosotros la enorme cantidad de datos que nos proporcionan los medios de comunicación o la posibilidad de enlazarnos con muchos sitios, con mucha gente, con muchas opciones de conocimiento, la sociedad de información puede ser sociedad de la incomunicación y no sabemos utilizarla. Y parece muy preocupante que en las escuelas nuestras no nos enseñemos a utilizar estos recursos comunicacionales. A nosotros nos enseñaron en el jardín de niños o al comienzo de la primaria a leer y escribir. Pero cuenta de nuestras universidades y algo incluso de nuestro canal nos enseñan a utilizar internet, nos enseñan a aprovechar Twitter y Facebook y los Wikipedia, de la cual ahorita voy a conversar, y a y aprovecharlo de manera creativa. No lo hacemos porque todavía no nos acostumbramos a que estos recursos, por parte de nuestra profesión cotidiana de conocimiento, no los vemos siempre como algo más que recursos para el invento y para la emancipación. Adelante, por favor. Por eso, en quiero conversar un momento sobre los usos y los retos y los temas de la sociedad de y información para la difusión de la cultura y del conocimiento. Pocas veces reparamos por ejemplo, en el hecho de que la cultura cada vez se hace más, aunque no es la única posibilidad, de manera digital. Hay recursos digitales para crear videos, arte digital, incluso literatura digital, que no estoy convencido de que sea la más creativa ni la más expresiva, pero hoy la disponibilidad de, perdón, por la realidad, de, de aparatos que están enlazados a las producciones digitales hace que mucha de la creación, que parte de la creación contemporánea esté condicionada por este dispositivo. Lo explico. El teléfono celular que tenemos casi todos nosotros en la pantalla. Hoy en día hay literatura diseñada para ser leída en la pantalla del celular. En Japón, en los últimos años, las novelas de más éxito que han vendido entre 15 y 25 millones de ejemplares impresos, 15 y 25 millones de ejemplares impresos, son novelas que fueron hechas para ser leídas en el celular y que luego fueron impresas y libros en tinta de papel. Esto implica una extraordinaria posibilidad para propagar el conocimiento, pero quizá también un empobrecimiento de la narrativa, al menos como lo hemos conocido hasta ahora. ¿Qué novela podemos leer en la pantallita del celular? Tiene que ser con párrafos cortos, con capítulos breves, con situaciones concisas. Hay incluso, ahora que es posible, aunque es costoso, recibir televisión directamente al celular celular ya no solo para hablar por teléfono, sino para enlazarnos en la red, para ver la televisión, para escuchar la radio, para ver la música que encargamos de la computadora. La televisión pensada para ser vista en la pequeña pantalla de celular no es siempre la televisión como la que vemos en la pantalla amplia. Por una razón muy sencilla. La pantalla pequeña de celular es más para planos cercanos, rostros sobre todo que para ambos planos, un western, como se John Houston, o como esta película reciente de los hermanos con los que se exceden en la sociedad. Un western que es una película que suele eh, mostrar grandes paisajes, es casi imposible de ver en el lugar. En el celular tenemos que ver pequeños acercamientos, mucho más una película de Bergman que una película de Jim Cristo, por ejemplo. Bueno, por eso les quiero decir, la posibilidad de conectarnos a muchos contenidos a través de dispositivos portátiles cambia la forma de expresión. El arte tiene una enorme colección de posibilidades para difundirse de manera digital y a través de internet y estos tipos de recursos, pero a veces el ceñirse a este tipo de formatos condiciona y evidentemente empobrece las posibilidades de comunicación. todavía no podemos subir a YouTube, como ustedes saben que lo mejor que yo, un video que dure más de cuánto. De 10 minutos, 12, 15 veces con mucho. Hay cineastas que hacen películas para YouTube en capítulos. Eh, no es lo mismo ver una película en la parte de la computadora que en la sala del cine, aunque hoy podemos alternar estas obras en consumo cultural. Adelante, por favor. Lo mismo bueno con el trabajo intelectual. Por lo general, el trabajo de los que piensan, de los que hacen ciencia, de los literatos eh, incluso, pues es un trabajo intelectual, la, la, la creación de ideas, había solido ser un trabajo fundamentalmente solitario. ¿Cuál es la idea que tenemos cuando decimos es científico o ese intelectual. Todavía tenemos el estereotipo creado por muchos medios de comunicación que supone que el que piensa lo hace en solitario, en la torre de marfil, de su cubículo, en el área de ciencias, de la universidad, en el área de humanidades. Pero en realidad, cada vez más, la creación de ideas, particularmente en el campo de las ciencias básicas, el trabajo de los físicos, de los astrónomos, de los biólogos, de los eh, que investigan asuntos de genética y fisiología, en esa área de las ciencias, y un poco, con enorme dificultad en las ciencias sociales, ya es un trabajo que se hace de manera colectiva. No digo que se haya parecido el trabajo personal del individuo que reflexiona, que tiene sus libros, que eh, discute lo que otros han, las ideas de otros, eh, a partir de, de leerlos y, y familiarizados con ellas, pero cada vez más la creación científica es en red, y es en red a través de redes cibernéticas, y como las que convergen en Internet. Un ejemplo, adelante, por favor, muy notorio de cómo se forja hoy y se propaga el conocimiento, lo encontramos en Wikipedia. Fíjense qué elegía voy a decir, espero que los colegas profesores que están aquí y todos los días le digan a ustedes, no copien de Wikipedia, no se incomoden hacer con esto que les voy a comentar. A mí me parece que hoy en día, el espacio de creación del conocimiento más importante que existe, de creación colectiva del conocimiento, se encuentra en Wikipedia. Y, sin embargo, debo subrayar que Wikipedia está repleta de supercherías, de mentiras y de equivocaciones. ¿Por qué es importante entonces definirlo en línea? Por la manera como es elaborada En Wikipedia cualquiera de nosotros con un poquito de conocimiento y, y ocio, y ganas de contribuir, puede colocar una entrada en este enciclopedia. Cualquiera. más no hace falta de gran ciencia para ellos. Y si ponemos mentiras y nos equivocamos, o si infringimos las reglas que son muy sencillas que hay en esta enciclopedia, es altamente posible que otro usuario de ella nos corrija. La está viendo un de los Simpson en donde... Para son oye, no es cierto, este lugar no está donde tú eh, me decías eh, dice, no te preocupes, ahorita digamos y, y corregimos el Wikipedia <risa> para que ajuste a mi equivocación bueno, eh, eh, lo que falta decir es que nuestras equivocaciones con Wikipedia, otras pueden enmendar Wikipedia es un, es un instrumento formidable para tener indicios para tener pistas Para tener fuentes que luego podemos cotejar o no en el Internet. Yo no aceptaría que uno de mis alumnos me llegara un trabajo repleto de citas de BGP, pero se aceptaría que muchos de mis alumnos tuvieran que consultar en Wikipedia ideas, fuentes, datos, citas, que luego ellos tendrán que corroborar en Internet o en otras fuentes de información. Es casi inevitable el consultar en Wikipedia, que me subrayar por la manera colectiva con aportaciones de muchos que se hace y fíjense sí, muy bien, con una suerte de nueva difuminación del pensamiento y de la contribución individual ¿Quién es autor de una empresa de Wikipedia? Todos todos todo que han contribuido y no un autor personal, de tal manera que en esta contribución, en esta elaboración colectiva el de conocimientos tiene y que atribuirse. adelante, por favor da idea del autor individual ya que ¿sí? hay nuevas opciones para el consumo y la propagación del conocimiento también en la cultura estrutura ustedes me toca todavía aprender con papeles o canal que estén aprendiendo y estudiando con libros una de las contrataciones más crisis que he tenido con mis alumnos cuando he de literatura es comprobar que muy pocos de ellos han leído un libro espero que la Fiesta Aragón eh, contradiga esta experiencia que yo he tenido en el campus de CEU de la Universidad Nacional y espero que todos ustedes hayan leído muchos libros y si no, se corran a leerlos después de esta sesión eh, cuando yo leí un libro, quiero decir que en mi experiencia de leer un libro de Carlos Araujo una novela, lo que quieran, es insustituible. Con mucha frecuencia los profesores cometemos el error de pedirles que lean pedacitos de libros. Porque es más cómodo, porque ustedes se cansan menos, porque no resulta más fácil para la clase, porque es más fácil sacar fotojorge de dos capítulos que de 15 de libros, pero los libros hay que leerlos completos. Y no hay que confundir al libro con el... Instrumento de papel con una encuadernación que estamos acostumbrados a conocer, porque en realidad es una forma de comunicación con un discurso extenso y que va fluyendo de una página a otra, de un capítulo a otro, que no tiene por qué estar necesariamente en papel. Este que ven ustedes es un libro digital, es el lector Kindle de la empresa Amazon, en el cual uno puede descargar centenares de libros. Con una ventaja de que no hay que cargarlos, no hay que disponer de varios metros de libreros en nuestros departamentos que son pequeños. Y si yo quiero un libro que acaba de publicarse en Estados Unidos y que me costaría, si lo salgo y lo van a comprar por correo, 50 dólares, seguramente descargarlo en y me va a costar 19 dólares más el impuesto. No es lo mismo leer un libro en la pantalla que leerlo en el papel, Y no es lo mismo sobre todos los que somos nostálgicos del papel y de la de la, de la, de la tinta, de la tinta convencional, no es lo mismo tocar el papel y yo no subrayarlo, pero en ese aparato yo puedo subrayar y subrayar los copio de la computadora y los puedo almacenar y puedo trabajar con ellos si sí, me familiarizo con esta, con este con programa de índole y que tiene. Y lo mío pasa con el iPad, eh, en el caso de a través del iPad no se pueden comprar todos los libros que uno podría comprar si viene en otro país, pero hay cada vez más disponibilidad de títulos, los habrá cada vez más, no dentro de iPads, sin equipos, ni nada de eso, pero la posibilidad de almacenar en este tipo de dispositivos, por la computadora, como muchos que tienen ustedes, archivos digitales, el PDF por ejemplo, abren la vía para que conozcamos más rápido el conocimiento que elabora nosotros, para que lo explicamos con más versatilidad y para que intercambiemos de manera más rápida y más valiente. Adelante, por favor. De hecho, en este contexto, de creación y de propagación de la cultura de manera mucho más versátil que de lo que solíamos tener hasta hace pocos años, es en el que surgen las que algunos han llamado redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? Me contaba hace un rato una colega periodista que trabaja para la receta de, de esta facultad, de esta unidad. Las redes sociales, por ejemplo, de definición, son las, eh, las conexiones, el conjunto de condiciones que podemos instalar de en manera digital y que nos permiten encontrar mantener e incrementar relaciones de carácter personal y o grupales. En realidad la las redes sociales no son sociales, de interés, redes. Todos tenemos en la vida cotidiana fuera de línea, redes siempre existido en la vida de las personas. Lo que pasa es que ahora además de nuestro circuito de amigos, de nuestro circuito familiar, de nuestro circuito en el grupo o en el trabajo profesional que tengamos, tenemos posibilidad de incrementar nuestra relación con otras personas a través del circuito digital. Ya que sigue, por favor. En Internet se pueden construir comunidades en donde la gente hace lo que hace todos los días fuera de línea. ¿Qué hacemos todos los días? Estudiamos, ponemos, convivimos, nos enamoramos, nos disfrutamos, leemos, aprendemos, disfrutamos. Todo esto hacemos en, en línea con la posibilidad de que otros lo pueden sonificar de tal manera que la exhibición de nuestro de nuestra propia identidad es uno de los rangos en las redes sociales, en la en, en, en internet, es donde se descantan, se establecen, se los incluso surgen nuevas costumbres que marcan la cultura popular. Por ejemplo, en internet puede surgir un artista de moda, que no haya pasada por los convencionales, cada vez es más frecuente. No es lo que prevalece, pero cada vez sucede más que a la televisión llegue un artista que fue conocido porque que se exhibió en internet, o que esté de, de moda un video gracioso, insólito, y extravagante, que haya circulado si en la policía. De hecho, eh, usted sabe que hay una red, Hi-Fi, que fue durante mucho tiempo el espacio privilegiado para que ellos llegara a conocer artistas y compositores y otros intérpretes musicales. Adelante, por favor. En Internet hay mucha exhibición, hay muy poca crítica y autocrítica, mucha complacencia, y a veces lo que se dice se confunde con la forma de decirlo. El mensaje se confunde eh, con el método, con el, el, el mecanismo que utilizamos para propagarnos. Adelante, por favor. ¿Qué es que ocurre En el caso de Facebook, al cual me lo en un momento más, Facebook y otras redes son plataformas para socializar, plataformas para intercambiar. Tiene y la posibilidad de que intercambiemos, de que interactuemos con los destinatarios de nuestra digital, por eso resulta tan atractivo. Facebook no es simplemente un escaparate para mostrar y mostrarnos, sino y que hay la posibilidad, ahora lo vemos, para que eso se eh, Antes de esto, hago un paréntesis. Y quiero llamar la atención sobre la gran cantidad de gente que hoy en día tiene acceso a Internet en países. Por eso, adelante, por favor, y me refiero de manera completa adelante a la, a la muy desigual, pero muy creciente eh, expansión de Internet en países como el nuestro. A veces cuando hablamos de cosas, queremos que todos disponemos de los mismos recursos en materia de conexión en nuestras universidades, eh, y en espacios urbanos como en que vivimos en la Ciudad de México, en sus periferias, todos o casi todos tenemos acceso a Internet, no todos de manera un universal, pero no por así en el resto del país, y también hay diferencia en la calidad de las conexiones. Este problema todavía lo orienta y dispareja y que era la conexión por el móvil telefónico. Muchos todavía tienen que que pueden que unidos con los voluntarios y que saludan con los sensuales con los voluntarios. Hay que no poder tener esa conexión y no la fluidez de TEMICS a la que le llaman conexión de banda ancha. El problema es que lo que en, en México TEMICS ya manda en cheque es una conexión de cuántos de cuánto se Cuando mucho cinco, ¿qué? Eh, a veces llega a ser de 3 o 4, si lo medimos con realidad, y es una conexión realmente lenta en comparación con las de... Eh, con las que tienen una velocidad 10, 15, 20 veces mayor en otros lugares del mundo. La bancha, la en México, sigue siendo escasa, lenta y costosa. Adelante, por favor. Por ejemplo, les que puedan ver algunos de estos datos. Les llamo la atención, sobre todo acerca... De, las, de la segunda y de la última columna. La primera columna se muestra el porcentaje que sobre la población completa en mal Zelanda de 2020 al estaba conectado a Internet hace un poquito más de dos años. Son datos para el fin de 2008. Y la última columna se muestra el porcentaje que sobre los que están suscritos a Internet tienen conexión de banda ancha. En Argentina, por ejemplo, teníamos 28 personas conectadas a internet por cada 100 habitantes, pero solamente 8 con banda ancha. En Colombia, 26, con solamente 4 conectadas a la banda ancha. En Guatemala, 14 y menos de un por ciento. Adelante, por favor. En el caso mexicano, que está en la tercera línea en el conjunto de países que están diciendo aquí, ¿sí? teníamos hace dos años 22 de cada 100 habitantes con conexiones de Internet. ¿Qué significa esto? Significa gente que solía enlazarse a Internet aunque no lo tuviera en su casa. Aquí estamos incluyendo personas que van al cibercafé, que se conectan a la escuela, donde sea. Y 22, hoy ya tenemos 31 o 32 de cada 100 mexicanos con la costumbre y la posibilidad de conectarse frecuentemente a Internet. Pero de estos que eran en, en 22 hace dos años, si hoy son 32, tendríamos, teníamos hace dos años solamente 7 que disponían de banda ancha. Hoy son quizás 15, más o menos la mitad, de 33, de cada 7 mexicanos que tienen acceso a Internet, la mitad tiene lo que es llama banda ancha, que es una conexión lenta y cara, pero mucho más que delante solamente el del teléfono ¿Por la que sigue, por favor. De tal manera que para no estar excluidos, para socializar, para tener la posibilidad de encontrarnos con nuestros amigos y conocidos para, y para ser más amigos y conocidos en los casos digitales, necesitamos una computadora, necesitamos una conexión que se les costosa, necesitamos aprender, aunque muchos de ustedes saben. Todos aprendidos de manera intuitiva y muy natural, eh, necesitamos de competencias básicas para relacionarnos e incluso para no relegarnos, para no ser descansados de dejar el trabajo. En muchas ocupaciones hoy en día, y esto los hay aquí y el resto de América Latina, hay que saber manejar la computadora, a veces incluso para buscar trabajo, ya no para, para, para que nos contraten, para saber qué opciones laborales existen. Y, ¿no? para no ser excluidos del intercambio social. Y Este es uno de los motivos que explica el éxito es de ¿Por qué la gente se mete a ferir? Yo ahora directamente a hablar de este espacio de internet. Porque encontraron pues, muchas opciones, porque se dan muchas formas de socialización, y esto se verifica en los datos disponibles. Todos los datos que les voy a dar están actualizados hasta hace dos veces y medio, en noviembre del año pasado. Eh, Son un 5%, un 3%, si quieren saber cómo están las cifras. En todo caso, a noviembre del año pasado, teníamos la constatación de que en el mundo, en el mundo hay más o menos 6.000 millones de habitantes hoy en día. De estos 6.000 millones, quizá unos cuantos más, al menos 740 habitantes utilizaban Facebook de manera frecuente o todos los días. ¿Qué tanto utilizan Facebook los usuarios en el mundo? Que son promedios globales eh, que se asoman en este sitio. Cada usuario, en promedio, entra a Facebook más de media hora diaria. Así que entra 10 minutos antes de la ahora <misteriosa> el el que no menos que wow. no, sí ah el promedio mundial y el promedio 13 páginas con contenido de toda la había hace unos cuantos meses 552 o quizás son 600 millones de cuentas de las cuales 185 millones estaban en América del Norte incluyendo México y 52 y pico no w países de krajach, w krajach, w de con los alumnos de cada institución, el Facebook, el libro de rostros, los álbumes de cada generación de estas universidades, o quienes se descubrió ponerlo en Internet, y a partir de ahí, surgieron los distintos cambios que han llevado al actual perfil de Facebook. Y en un crecimiento de menos de un millón de personas, hace más de seis años, ha crecido, ha crecido de manera convencionalista gráfica a más de 500 millones hoy en día. Pocos medios de comunicación tienen un crecimiento tan hermosilloso en la historia de las comunicaciones en el mundo. adelante, por favor. Y la gente que está conectada a esta red, ¿eh? mantiene un desarrollo de sus relaciones personales, comparte o exige sus adicciones, da conocer sus opiniones en Facebook, igual que en otros espacios de internet, podemos opinar de lo que queramos, del novio de la amiga, de nuestras reflexiones culinarias, o sobre asuntos de política, de asuntos sociales, de lo que, los, lo que nos dé la gana, y esto nos permite contarnos con otros que tienen aficiones similares. Y yo me loco en mi Facebook, como me podrán ver si se en mi página, no es para a más amigos que leen. <Risa> y me gusta, como ocurre, la música de Joaquín Tamina y de Joan Manuel Serrat, que me dicen, ¿no? ¿no? Y hay que no Seguramente, claro. seguramente poder reconocer cuáles de mis amigos comparten esta visión musical. Me enteraría de esta coincidencia y no me anunciara en Facebook. Quizás sí. Pero la posibilidad de que de manera automática yo sepa mis amigos registrados como tales, cuáles comparten esta visión, pues es una. Eh, un recurso adicional para identificar la identidad junto con ellos. Adelante, Voy a comentarles 11 rasgos de nuestra comunicación en el Facebook para que más adelante ustedes me digan si creen que se si ajustan o no a la práctica que tienen ustedes en este sitio de ingeniería. ¿Para qué nos sirve Facebook? ¿Qué hacemos en este espacio? Okay, me detengo a comentar... a cierta el Facebook y no sé qué otros sitios del ¿Qué tiene que cubrir? Número uno, podemos navegar, podemos divagar, podemos perdernos, brincando de un sitio a otro, y podemos encontrar cosas. Internet yo le he disparado en algunos trabajos sobre este tema con una ciudad. Internet es como una ciudad en donde hay grandes avenidas, pequeños vehículos, hay centros de enseñanza, lugares de recreación, eh, ...lugares para conversar con pocos amigos... ...lugares para hablar... ...como si fuera una gran plaza pública... Y ...en el caso de Facebook... ...estas características se repiten de tal manera... ...que podemos buscar... ...y podemos encontrar... ...cuántos de nosotros no hemos hallado en Facebook... ...a un amigo... ...o una antigua novia... ...o a un amigo, un ...a veces... intencionalmente ponemos un hombre... ...y pasiones, ...de manera fortuita nos encontramos... Como si caminando por la calle o en un centro comercial nos encontráramos presencialmente a, esa, a ese individuo. Eh, Facebook es una suerte de, de réplica de los espacios de encuentro presenciales que tenemos en el mundo fuera de ellos. Igual que nos reunimos en el café a dialogar, hoy en la biblioteca, a estudiar, pero que a eso, hoy eh, en la biblioteca, o usar pibes, y todos los que podemos encontrar en Facebook, no estoy diciendo que el encuentro en este sitio virtual sustituya el encuentro de manera presencial para nada. A mí me parece que encontrarnos en Facebook es un antecedente para encontrarnos, recuperar de lleno y de hecho, yo creo que el que les ustedes cada vez significa más que los jóvenes no sustituyen la relación personal cara a cara por las relaciones en Internet. Eh, mi hijo que se prepara todavía, ve a sus amigos todo el día en la escuela, llega a la casa, se conecta, comienza a dialogar por el mes y ahora en el, el skype con los mismos que Y Y siquiera el año el teléfono, un poco, no para anda que se va no sale más barato a sus padres y sí, sus prevenes. <risa> Pero bien, me decían cómo son pocos los amigos adicionales que tienen los muchachos. Socializan con los amigos a los que ven en la todo el del día. Y algunos también te llaman atención. Es que no se ven, están encerrados, que se pueden decir de la pintura, Sí, no se disté bien o mal, no, no, no, no. no, no La calificación moral en ese sentido lo que exige es que el intercambio en Facebook puede ser tan intenso y tan creativo como el intercambio presencial y que, sobre todo, hay muchos estudios al respecto, y particularmente en un profesor canadiense que se llama Barry que han demostrado que los jóvenes, sobre todo, que más usan la red y que más usan espacios como estos, no están aislados. No son muchachos que se meten a se han de eso día. Los más habituados a socializar en estos espacios son los que más socializan presencialmente. Aprecien, por favor. En momento, tenemos reciprocidad y almacenamiento. Podemos intercambiar muchas cosas. Antes para mostrar las fotos de nuestras últimas vacaciones, Pues si queramos que nos amigos a, a platicar a la casa, o traíamos las fotos a la escuela, hoy las podemos exhibir. Hoy las consecuencias que tiene la exhibición de contenidos personales en línea. No hay que equivocarnos, y hay que subrayarlo. Todo lo que ponemos en Internet lo pueden ver otros. No es cierto que solo lo ven aquellos a los que decimos como amigos. Hay gente con universidades informáticas que me parece en otros sitios. Así que si no quieren que un contenido sea conocido por otros, no lo pongan en el sitio. Traigan sus fotos y empresas, no lo utilicen. Si quieren decir eso, el derecho a hacer un parecer, sobre todo después de los 16 años, quizá no. Se pueden poner en este tipo de fotos. Aquí podemos poner avisos de eh, recortes periódicos, archivos de cines, etc. Podemos, en tercer lugar colocar de internet, mm -hmm. en el Yo de un mucho Facebook, para notificarle y a mis amigos cuando publico un artículo en algún sitio de internet. o periódico, Ahí liga, y cómo lo si quieren, o no. Y he encontrado a veces, que llevo más recuerdo en los recursos que los que tenían cuando publicaba en algún periódico impreso. Adelante, por favor. En cuarto lugar, Facebook es muy interesante porque nos ofrece réplicas de la comunicación corporal. Cuando hacemos así, estamos desaprobando, cuando hacemos así, ustedes saben, que yo estamos diciendo que algo nos gusta, pero por fortuna, la posibilidad de aplaudir, rechazar, de convivir, de enseñar un contenido, no es que solamente aplicarle a la manita probatoria o a la manita de su Hay muchas otras formas de explicarnos adelante con el origen que un Podemos recordar muchas cosas. Hay que imponer su fecha de 30 años. Entonces se sienten eh, eh, obligados a requerir a sus amigos que sí que... Y hay que hacer, si los que en ¿Qué hay en esta forma de expresar reconocimiento y quizás esto? para muchas cosas. Nuestra agenda, si lo queremos, hay un interés en la persona puede ser pública, nuestros eventos. Tengo eh, una lista que es profesora en nuestra universidad, Yo es muy joven todavía. Yo me entero y en sus fiestas porque la camino en Facebook. Y me dijo, ¿cómo sabes si tú me taller? y por todos su lista de amigos. Es también un de nosotros, los y no todos los que no me parece el que conversar en casa, y además, con que amigos. Pero no que me parece de que los como si nos asomáramos a través de la primera de la Corte de la saludación. Los hijos y los muchachos y los adultos tenemos que reconocer que todos los que colocamos en estos espacios, lo pueden mirar a Bueno, y es que miran muchos porque no lo van a ver también los padres y los hijos. Adelante. En Facebook podemos hacer cívico y activismo. Es decir, este espacio no se limita al intercambio de banalidades que muchos pueden colocar los amigos, los discos a veces no nos importa mucho este tipo de asuntos personales también puede servir y sirve para otros tipo de asuntos sin y que quiero decir que los anteriores no importan hace unos cuantos días a una conductora muy conocida que se llama Carmen Listeria que y escribió en su programa de radio no les cuento la historia que podría, porque muy dedicados con ella y fue sorprendentísima La proliferación de centenares de miles de mensajes, no exagero, que circularon en Twitter, que es otra red que ustedes conocen, y en cadenas de Facebook. Esa idea de reunamos un millón de firmas para dejarme en este, no sé a dónde llegó, pero yo en mi sitio recibido, recibí cuántas, no sé, no sé, exagero, centenares o sea, en de invitaciones para sumarme a esta causa que había. Igual que muchas otras, defensa de asuntos ecológicos, de promoción de candidatos políticos, aprobaciones y rechazos de los gobernantes, las causas que queramos, las podemos estudiar a través de esta red, con la esencia de que cuando una causa social o política se limita a su propagación en Internet, no está tan como cuando tiene indicación y presencia en el mundo fuera de China. Todavía, sigue siendo más eficaz una manifestación de los trabajadores y visitas de los en, en las calles de la ciudad de México por todas las comunidades significar para uno de nosotros que una cadena en Facebook pero estamos aquí en el surgimiento de nuevas formas de expresión de la sociedad en México, y en México. ¿Qué sigue, por todo? tenemos aquí en cierto lugar la posibilidad de promover y expresar aficiones de carácter cultural y de carácter creativo. Y es que Facebook refleja y proyecta la cultura contemporánea. Bueno, no hay falta con la cuenta. Ayer abrió un sitio de internet destinado a informar sus actividades sin una línea telefónica. Sin duda van a abrir un sitio en Facebook y una cuenta en la con su recarting de que esto tiene y material cierto. Pero hoy en día la posibilidad de seguir actividades culturales, nuevos libros, conciertos, en alma y de en YouTube y para los sitios más variados encuentra en Facebook un reservorio de información cultural muy valiosa para los creadores, para los artistas, para quienes promueven contenido de índole cultural. Adelante, por ¿no? favor. Y en Facebook construimos identidades. Hay quienes se muestran, como ese sentido, es sentido, sentido, con su rostro, pero hay quienes dicen, al a de lo que dicen los perros ahí, Dice el infeliz de 260 mil personas saben que soy un perro, el resto solamente pueden ver mi ejercicio imitarme. Y no saben ni quién está dirigido su computador. En, Entonces, ¿en el cargo es también, pero el infeliz es un que andan por los de la planta, de animal, que es famoso en de la universidad, Italia, estamos excepcionales lo que pueden decir, cada sí pueden mostrar, exhibir, o enmascarar y trasportar su identidad. es una manera de engaño, es este un engaño... Políticamente unido, ¿Cuántas veces me engañamos a la gente en nuestro trato presencial día a día? No se hace una desmarcación de la falsedad y un reconocimiento de cómo nos comportamos. Las señoras que se inyectan cosas, que la ciencia plástica, las, las pelucas, los tintes, los señores que se pintan. Los canes, a mí me olvidó mi serposo. <risa> eh, la gente que pone grandes en el cuerpo. Todos solemos ser en engañando no digo que eso sea bueno o mal, así somos los individuos. Nos enmascaramos, nos desolimos, nos desolamos de la manera que queremos, correcto para diseñar nuestro perfil delante de otros. Nos ponemos perfumes, palaíces, o sea, Lo mismo hacemos en internet. Hay quienes colocan su mejor fotografía y les digitalizan. Y cuando los conocen personas, lo que Hay quienes ponen otra fotografía, o ninguna. Hay quienes cambian su personalidad y engañan. Y en lugar de decir Margarita, suelen ser decir Margarita. Hay un personaje, una persona que igual tienen la vida fuera de ti. Las identidades en internet y en la son equívocas. Conocemos la imagen de la realidad que otros nos quieren proporcionar. Igual que en la vida, conocemos la imagen que cada quien trata de ofrecernos y no necesariamente sobre esta imagen o la imagen que tienen o el día. Y qué bueno. Cuando vemos en la calle, no nos vemos como si estuvieran despertando por la Ya nos escuchamos, no nos pensamos, eso tenemos que decir. Lo mismo corre en el caso del presidente. Adelante. En un lugar, tenemos aquí un espacio muy profible a la exhibición y a la ostentación. A veces ¿sí me parece una caseta de avisos personales. Si ¿Sí quieres cuidar, ya en el 16, ¿sí? ya viene la escuela, ¿no? Pero este es el es ¿Es asunto de cada quien. Cada quien es que sabe quién. ¿Y no importa la tonalidad de la Culture, you know, so mm -hmm. -hmm. no la quiero lo que quiero decir es que estamos en un fenómeno social muy interesante que es la construcción de nuevos espacios para la exposición de la biografía mis fotos familiares yo no tengo fotos en realidad pero me los colocan de la música que me gusta los amigos la noticia de mis fiestas mis excursiones mis hábitos antes los conversaba con mis amigos más inmediatos. Hoy, si los colocara en línea, quedan decididos ante muchos más. A lo mejor se sonan dos o tres, a lo mejor son dos o trescientos y mil. Lo que quiere decir es que la posibilidad para exhibirnos, para hacer público lo que antes era que el conspirador de lo privado, está modificando las relaciones de personas. Y alguien escribe y aquí la entrevista. No voy a comunicarse con la gente. Yo lo que pienso es que quién es imposible ¿y que Google me dirija a Facebook y yo le no vea la foto de la persona y su escuela de la universidad. Que encuentre datos de otra manera, en otras circunstancia no hubiera conocido yo y es porque la persona decidió y exhibir ese tipo de datos. Adelante. En este momento, en último lugar, tenemos, y la definición a la que me acabo de referir es de ello, muchas opciones para difundir el pensamiento, para que estén con libertad, podemos opinar lo que queramos, incluso de manera mucho más sobre él, o mucho más claridoso de lo que solemos decir, muy mucho fuera de línea. Las expresiones sobre los políticos que no nos gustan, a veces son mucho más directas, es lo que nos Vamos a este personaje. Adelante, por favor. Y por último tenemos, el blog, el de muy obvio que va a ser una muchas opciones de participación, incluso muchas opciones propiciadas por el sector de Facebook. ¿Qué distingue Facebook de otros sitios en Internet que nos llevan a opinar, me gusta o no me gusta, si quiero o no si quiero, amigo o no amigo? Adelante, por favor. De esta manera que unas investigadoras muy jóvenes en Argentina que van en participar en un libro colectivo que con ningún colega mío sea Mejor Chiqueni en la ciudad de Buenos Aires, dos de sus alumnos escribieron lo siguiente, aceptar solicitudes de amistad, calificar con me gusta o no me gusta, son formatos de publicaciones estandarizados, es decir, se redefine el concepto de participación en la red y en consecuencia se hace más compleja la separación entre usuarios, observadores y creadores. El hecho de decir esto me gusta o esto no, nos hace partícipes de los contenidos en Internet Adelante, es pues la suerte que el espectáculo que todos contribuimos a ofrecer en la red es un espectáculo en donde, además de guiones de procesos, los nos involucramos con la creación de esos contenidos adelante. Eh, termino muy rápido, me voy a brindar algunas tablas, una más, más, otra más, y otra más, Para no gobiernos con un minuto, decirles que termino enfatizando la enorme presencia que tiene este espacio, y por eso me he interesado estudiarlo y explicarlo y discutirlo con ustedes un poco, que se llama Centro entre los Jóvenes de América Latina. A partir de datos que agiliré con gusto del cuento de la metodología eh, que están disponibles en línea, yo he calculado qué porcentaje de los jóvenes en América Latina de 15 a 24 años tienen cuentas en Facebook. Son datos a noviembre del año pasado. Y asombren ustedes. En Argentina el 68% de los jóvenes en este rango, el 68% tiene en cuenta el peso. En movimiento 22, en Brasil 7.2, ¿por qué poquito? Porque en Brasil hay una red que se llama Organs, que es la que concentra a la gran parte de los muchachos que se comunican en Portugal y que ha crecido en y Brasil, la diferencia entre ellos. Pero en el caso Chile, fíjense que es tomar la raro, el ciento, de los hombres están en ¿Cómo es posible esto? Porque hay muchos que tienen más de una cuenta. Es lo situación que tengo, ver, En Colombia, en la está subvaluada. que haya errores de actualización en el dato de restauración pero no, no hay, en el dato que es mucho más actual, De muchachos con cuenta en feo. En Colombia el 63%, etcétera, etcétera. ¿Y por favor. En el caso de México, tienen que están pensando. Hoy en día, por lo menos, 4 de cada 10 jóvenes, el 40% de los jóvenes mexicanos en esta rango de edad tienen cuenta y en 50. Fin. No tenemos tantos como los argentinos, y ni casi tantos como los paraguayos y luego hay muchos más, hay muchos más hay un poco más. Eh, por eso quiero decir que hoy, desde el final de Reinoamericano, Facebook grande, es la red que más participación tiene. Y mi interés es un el tiempo, que por eso no podemos pensar en la propagación de la cultura, en entender a los pobres de hoy en día, y con realidad de qué manera se encuentran eh, Eh, se construyen nuevas relaciones entre ellos o no, y si no tomamos en cuenta a este sitio que está repleto de muchas deficiencias, que está repleto de insuficiencias, en donde no basta estar en frente para tener un pleno intercambio personal. Pero no podemos entender a los jóvenes de hoy si no reconocemos que aquí está una zona de socialización intensa, cotidiana y percibida. Adelante, por favor. He venido dejándoles mis coordenadas de mi y mis la web que estoy recibiendo y que tiene algunos de mis efectos todavía. Yo tengo tres informes, aquí están los dos de ellos, uno que se refiere a de comunicación, yo un no asunto que se hace con el teléfono, mis correos electrónicos, mi cuenta de Twitter donde me llamo Silverfarm. Y por si interrumpir, de